22, en total dicen que son 15 los docentes que de repente se enteraron que no cobraban y además se enteraron que no estaban ya en funciones, maestros integradores lo tenemos a Paolo Cheparay que tengo entendido anduvo haciendo negociaciones para ver cuál es la situación y la suerte de estos docentes eh, Paolo, ¿qué tal? ¿cómo te va? Buen mediodía, Walter acá te saluda y Américo en Radio Encuentro ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, contanos, yo lo traté de resumir, fue así lo que recibimos en comunicación de los docentes Ellos se enteraron cuando iban a cobrar que no cobraban y de repente un determinado abismo entienden ellos que hay y aquellos que le tienen que dar respuesta no le han dado. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, en primer lugar, eh, contar que esta situación, eh, como bien decían ustedes en el informe, hay una situación que se dio con son 14 docentes eh, de la escuela 7 y algunos de la escuela 22, que son las dos la escuelas eh, de educación especial en Vierma que se enteraron que no que no cobraban que no habían cobrado uno de sus sueldos la mayoría son compañeros con doble función con doble cargo algunos hay un, un, una compañera puntualmente que tiene un solo cargo pero la mayoría son de, de, de doble función y se enteraron que uno de los cargos no habían cobrado obviamente inmediatamente se pusieron a averiguar eh, a nosotros nos llega la información a partir del director de la escuela número siete de, de, del compañero Ricardo Ávila donde nos eleva una nota planteando bueno que había esta situación que había de catorce docentes que no habían cobrado uno de sus sueldos y para que, bueno, nosotros podamos llevar adelante alguna gestión para solucionar pues, este problema. Inmediatamente nos pusimos en este tema, eh, logramos que eh, pudiera abrir una complementaria, cosa que no es natural en el último tiempo, ustedes saben que cada una de las oportunidades donde el gobierno, eh, el área de liquidaciones, eh, no, no resuelve esta situación, no corrige esta situación, una vez informado los docentes que tienen que cobrar después muy difícil poder abrir una complementaria, bueno se logró abrir una complementaria donde ya en el día de mañana va a haber diez compañeros que van a cobrar en esta complementaria su salario del mes de noviembre con varios días de atraso esto obviamente lo queremos plantear así una oralidad lo que lo que ha ocurrido y lo que lamentablemente ocurre en muchas oportunidades eh, eh, casos en distintas escuelas de la provincia y había cuatro compañeros Eh, tres compañeras y un compañero que por una situación o un nuevo error que se comete en el área de liquidaciones, no fueron informados para poder ser incluidos en esta complementaria. Mm. Obviamente nosotros, eh, esto lo, lo volvimos a denunciar con la autoridad del gobierno en el día de ayer, que asumieron el compromiso de eh, resolverlo lo más rápido posible, en lo que entendemos es una obligación, ¿no?, de, de poder cobrar el salario una vez que, que el compañero presta su servicio. Paolo, y pero... Abuelo... Eh, sí. sí. No, preguntarte, ¿los cargos entonces están terminados en el mes de noviembre, el mes vencido? No, no, no, esta ah. otra situación, después lo paso a comentar. Ah. En el, esta, la situación de estos otros cuatro compañeros se va a resolver para el día viernes, donde el día viernes van a cobrar también estos cuatro compañeros que habían quedado afuera de la primer complementaria. Mm. Eh, obviamente... Esto generó que los compañeros en forma individual, digo, digo en forma individual porque, bueno, ellos decidieron hoy eh, ir a, a, a, al, al área de liquidaciones, al Consejo Provincial de Educación, a seguir ¿no? por su propia cuenta, eh, en forma, digamos, simultánea a las acciones eh, o, a la, o a las negociaciones que venía ayudando adelante el sindicato, en forma particular, y, y la compañía Clara también que, que, tra, que estuvo trabajando en ese tema, eh, que bueno, le dieron la información, la información que teníamos nosotros, que, que mañana cobran los 10 compañeros eh, que fueron informados en el primer el momento y los el resto, los otros cuatro el restantes el día viernes. ¿Esta situación por qué se da? para para para para todo el resto de los compañeros. ¿Por qué se da? ¿Por, por qué, esto, qué se da? Porque por estos cargos, como se crean en el mes de febrero, se crean a término ah mira. nosotros logramos en el marco de las paritarias que tuvimos durante todo el año logramos que prorrogaran estos cargos hasta el día anterior de la asamblea con otra resolución o sea la, los cargos se quedan con una resolución que hace y después se prorrogan hasta el día anterior de la asamblea hasta febrero del año que viene mm. Entonces, Yo creo... porque no es la primera vez que ocurra ah. eh, la segunda resolución no llega a la área de liquidaciones o sea la área de liquidación es la información la original que tiene de es que estos cargos caían Bueno ahora a raíz de este de esta situación que se provocó digamos realmente terrible eh, porque hay compañías que están esperando para pagar cuentas tarjeta todo lo que provoca bueno cuando uno cobra tarde o no cobra eh digamos no enteramos por qué se había provocado esta situación y logramos que el área de liquidación acceda, acceda en forma inmediata a esta resolución porque si no obviamente esta situación iba a ser nuevamente un problema para para la liquidación de diciembre un problema para la liquidación de de, de de las vacaciones y de los días del mes del mes de febrero del año que viene que tampoco iban a cobrar bueno ahora aparentemente está todo esto está solucionado los compañeros van a cobrar un, los días primero de mañana y los cuatro restantes del viernes de con obviamente toda la situación de que, que generar en los aguinaldos para que ninguno cobre el tampoco que, Es un tema que tendremos que chequear, eh, que, que no haya ningún error de este tipo. ¿Es el único lugar en la provincia que ha pasado esto? Es el único lugar que por lo menos nos llegó la denuncia de forma directa a nosotros. Y hay compañeros que por ahí, esto siempre lo decimos, hay compañeros que por ahí van al área de liquidaciones, le dicen, mirá, hubo un problema, que es yo pero que lo vamos a liquidar el mes que viene. Y hay compañeros que se quedan con esto, que no hacen la denuncia, que no lo reclaman. Eh, pero sabemos que más de las malas liquidaciones es un algo cotidiano lamentablemente que ocurre todos los meses diez quince veinte compañeros en, en la provincia que se encuentran con esta situación a veces más eh, pero el, lo, lo que fue digamos importante en, en este caso porque fueron catorce los compañeros que no cobraron uh -huh. eh, sumando dos escuelas no las dos escuelas especiales y, y por eso eh, pues se movilizaron y bueno pudieron también eh, su movilización lograr que se trabara este tema bien Pablo eh, me quedo también pensando en esto ¿no? si un maestro integrador no debería ser tenido en cuenta mucho más que el tiempo del ciclo lectivo el ciclo terminado pero bueno ahí me contás vos que sea trabajo ojalá no no fuera así ¿no? porque un maestro integrador justamente un rol, eh, digo entiendo yo que entre las funciones que tenían los cargos que tenían eran de maestro integrador de estos docentes que no cobraron sí sí sí ahí hay, hay una un, un debate eterno que tenemos nosotros con la autoridad de ministerio sobre todo con con la dirección de educación especial y con, y con quienes tienen la responsabilidad de, de aprobar la creación de estos cargos y que tiene que ver con el concepto, eh, digamos, distinto en el cual nos aferramos, ¿no? Para nosotros un maestro integrador eh, cumple funciones importantes que se trasladan más allá de la atención particular de un, de un alumno uh -huh. y el ministerio dice, bueno, en realidad el, el alumno termina la clase el 30 de noviembre, entonces no es necesario seguir pagando porque no sabemos el, el año que el siguiente va a seguir eh, estudiando por lo por lo que sabemos que es la la la vida de un chico que va a una escuela especial por su salud por por distintos motivos que pueden evitar que, digamos impedir que, que continúe su su educación al año siguiente pero bueno esto no es excusa no esto es pensar siempre lo peor para en realidad justificar eh, no pagar eh, dos meses y medio de un salario de un trabajador Que, que, que bueno que el debate que nosotros nos dimos y que afortunadamente en la mayoría de los casos logramos como te decía luego de la creación de los cargos a término que se extendirá hasta el día anterior a la asamblea para que bueno para que los compañeros no pierda no pierda sus salario estos meses donde no consigue otro cargo porque sabemos que de diciembre es muy difícil conseguir una nueva suplencia claro. eh, eh, o sea se estaría quedando digamos si, si continúa esta lógica el año que viene los compañeros estarían quedando en el mes de diciembre sin su salario y, y los días de febrero que tampoco lo cobraría. Gracias por estos minutos, Fabolo. Eh, seguiremos seguramente en contacto. También gracias por el aguante ayer. Eh. Hasta pronto. No, gracias. A Buen día. Hasta luego. Pablo Chaparé, por del aguante, hablando sobre un tema que hoy tuvimos aquí en nuestro programa, que en este caso hablamos con Fermín, que era docente y bueno.